Laura piensa Si coloca una croqueta de acelga más el peso de a su almuerzo se le va a ir por las nubes Las nubes de su economía, claro Afuera hay un sol brillante En la calle, un grupo de chicos salidos del colegio pasa haciendo ruido por la puerta del tenedor libre con nombre oriental Evoca a una luna naciente o a algún astro inventado no lo precisa Laura paseando su mirada por los colores sin gracia de los platos ofrecidos moviendo su bandeja mediana sin decidirse si la comida fría será un pequeño reaseguro a la volatilidad de un medallón recalentado de filetes rebozados en aceite ni hablar coloca una croqueta y al hacer la fila para pesar su comida se da cuenta que la ensalada rusa es poca Son tantos gramos. La señora de rasgos orientales le solicita 10 pesos para el cambio y recibe 10 para redondear la entrega con una rodaja de pan y el plato puesto en una bolsa de plástico para llevar de esas que están en extinción, pero se siguen viendo. Hernán piensa. Intuye que está todo pensado y que el margen de ganancia debe ser bueno excepto para los dos empleados. Van despachando los pedidos de empanadas, al instante. Él escucha los pedidos. Ella cobra abriendo bien los ojos al compás del clic de la registradora. En el mostrador, al costado de la gran vitrina con la colección de empanadas, una pequeña caja tiene escrito Propinas, en fibrón negro. ...de un horno gigante van saliendo cada una de las variedades... ...las hechas con masa integral y las que no... ...la hilera de clientes con hambre llega a la vereda... ...y un grupo de chicas salidas del colegio... ...se alborota decidiendo qué elegir... ...Hernán será concreto... ...dos y dos... ...pollo y espinaca... ...para pasar el rato breve que su trabajo en la oficina... ...concede a la segunda comida del día... ...sin sobremesa... Apenas masticar, porque el margen de ganancia nunca será parte de su estómago cotidiano. Laura y Hernán se cruzan en la misma vereda y apenas se miran. Hacen distintos tramos, pero ambos piensan en lo que van a comer. El tiempo que nunca dedican a armarse una vianda en sus casas. El afán de la comida casera que venza al tiempo y al costo de vida. Alimentarse. Cuando uno no termina de saber bien lo que come y busca alternativas para recaer en un compendio de ingredientes. Harina, leche, sal, masa, carne asada, verduras congeladas. Un menú que los reduce a volverse más convencionales y menos saludables entre sí. Aquí comienza Ojo de Huey. We Buenas tardes. Levantamos el pestillo para abrir este ojo de Wey del día de la fecha. Eh, estamos aquí con el señor Mauro Basiuk eh, hablando sobre la marcha de las cosas que nos pasan. Algunas otras que descubrimos. Bueno, para mí fue un descubrimiento esta canción que acabamos de escuchar del el supergrupo Underground, como dice la Wikipedia, eh, respecto de Comida China, la banda que... Eh, sucedía la viñeta del día de la fecha con su canción Shiva. ¿Qué tal Matías? Muy Saludo bien. también a la audiencia de Radionauta. Así es, siempre uno arranca, la viñeta es como el puntapié para comenzar y traer algún grupo o algún comentario con las páginas, en este caso el rock argentino, como venimos haciendo. Y hoy trajimos estos supergrupos, ya hablamos de grupos legendarios, sí. de las posibles reuniones. Hoy nos toca un poco el capítulo de supergrupos o esas formaciones no tan para nada estables, digamos, pero que confluyen en, en un estudio de grabación, diferentes nombres. La, la década del 80, a mediados de los años 80, fue muy prolífica también en esas juntadas, uh -huh. un círculo muy reducido, si quiere. Hay por ahí alguna nota, Andrés Calamaro, recordá que eran 200, que más o menos frecuentaban los mismos lugares, frecuentaban las mismas ferias, las mismas discos, podemos uh -huh. decir, los mismos boliches. Las claro. Y en este caso confluyeron en Comida China, allá por el año 85, al momento de grabar este único disco ...laberintos de pasión... ...está por ejemplo el propio Calamaro... ...Willy Crook, Rinaldo Raffanelli... ...Fabiana Cantiro, Miguel Zabaleta... ...Hilda Lizarazu... ...a quien hemos recordado también sí. el grupo Man Ray, Man Ray... ...más de fines de los 80... ...pero todos como que curtían la misma... ...la misma sintonía... ...digamos los mismos espacios... ...y se juntaron en, en un estudio de grabación... ...para grabar las 12 únicas canciones... ...que dejó este supergrupo comida china que tenía como cara visible o como una especie de líder, por sí. así decirlo en guitarras, teclados y voz, a Rafael Vini, periodista, escritor, ha ganado algún concurso de la Fundación Antorchas, hace muy poco tiempo estaba conduciendo también un programa de, de radio y quedó como un, un personaje así, de esos personajes misteriosos, si sí. quiere, que en algún momento se pusieron al frente de, de una formación musical, dejaron un... Un disco más que interesante, puro sonido ochentoso, uh -huh. ahí con diferentes eh, géneros, diferentes sonidos ska, algo más pop, eh, diferentes formas. En más estas, alterno, digamos. Más alternativo. Y fue lo único de comida china. fue, fue el, el único CD. Tenemos este tema que sonó mucho en la rock and pop de aquel entonces, uh -huh. Shiva. También hay otras canciones como Sueño en Blanco y Negro. que, hace, que ha, ha, es otro de otro, los cortes, por así decirlo película italiana, bueno, diferente de un disco que se puede encontrar allí en, no en las plataformas, fue reeditado en el 2006, sí. pero bueno, buceando un poco, aparece ya esos blogs de descargas, quizás ya no no, no, no no son tan quizás ya cerraron, no, muchos pero se vencieron. Si, pero si siguen online eh, quizás los mediafiles siguen siendo fieles. Ah, mira mira qué buen sí. dato, porque sí. ya hay varios servidores que, bueno, cumplieron su, su periodo en el histórico. Así que Comida China era como el leitmotiv de, del grupo, de la formación o de un poco la, el traje que se ponía Rafael Vini allá a principios del año 82 hasta el 87 y quedó este compendio de canciones para los que no pudimos verlo los que no, no pudimos presenciar esos, esos conjuntos de, de asociaciones que dan esta, este laberinto de pasión para rastrear y este Shiva que fue uno de los cortes más difundidos y, y conocidos de la banda. Personajes que forman parte del de grueso la base de la pirámide que en distintas ramas del arte por ejemplo se conocen como movimientos en este caso hablamos mm. del de rock nacional y esos personajes cuasi anónimos, porque ya con esta cuestión del registro ya eh, quedan mencionados como parte de esa historia eh, de los 80 el resurgimiento de la democracia pensar en esos pequeños grupos sino eran grupos eh, que bueno, se juntaban sí. a, a, a, formaban parte de esa resistencia cultural, que bueno eh, entre resistencia va, resistencia viene eh, formaban est estos grupos en donde el mismo Andrés Calamaro sí. incluso estaba Estaba ahí. Eh, me comí la mague cuando estaba estudiando la información del programa del Día de la Fecha. Pensé que justamente era la canción Comida China de de Calamaro. ¿eh? Claro, Calamaro tiene un tema más de los 90, pero, pero sí, el grupo y, bueno, y esa cuestión de nombres que se repiten, como que también había como un ambiente como muy, muy dado esas, esas, ese compartimiento, esas zapadas bueno, esas noches largas digamos, y sesiones muy muy extensas donde quedaban estos registros y alguna compañía discográfica ahí, Rafael Vini comentaba que un poco no, no se cumplió el contrato sellos que quiebran o o después los absorbe otro y la idea era grabar dos discos más pero finalmente el productor se borró bueno diferentes cuestiones y quedó este solo registro de comida china y que hoy sonó poniéndole un poco de color ochentoso a la tarde de Platense que arrancaba vinculado a cuestiones gastronómicas sí. a algunos almuerzos ligeros algunos almuerzos callejeros pero sin ser callejeros sino de ir a buscar, caminar y dar como una vuelta por diferentes platos, cuando ya la oferta se acaba, digamos, y también los bolsillos apremian, digamos, y bueno, y también está esa contradicción patente entre el comer bien, pero a la vez también tener un, una economía reducida. Exactamente, sobre esas vicisitudes estaremos hablando en el día de la fecha hasta las... 6 de la tarde aquí en Rayonauta, esto es Ojo de Güey, eh, esta primer media hora del programa estará en base, en torno en los oídos puestos en el rock, una escena que día a día eh, tiene ahí como sus contradicciones, grandes debates, ollas que se destapan, algunas de las cuales forman parte de la actualidad del día de la fecha. Nosotros aquí vamos a hablar en el bloque siguiente de una excursión que hizo Mauro en las noches de esta ciudad de La Plata, en, visitando boliches, viendo eh, bandas eh, de rock. Aquí en la ciudad de la plata empezaremos a adentrarnos en ese mundo escuchando la canción que va a cantar ahora mismo Santiago Moraes, uno de los vocalistas uh. de los Espíritus, haciendo un cover una canción de las Edades que se llama Los Caminos de Tierra. Comunicate al 451 6917. Ojo de buey en Radio Nauta. Toma cuatro. Caminos de tierra, porque en los asfaltados no puedo dejar huella, no ya sé que vivo en la ciudad, aunque un día me iré, o oh, se irá y pues será de lo que no está, de lo que se fue, ruina y nada más, ruina de algo más. No puedo dejar huella, no Ya sé que vivo en la ciudad Y que un día me iré O ella se irá Y huella será De lo que no está De lo que se fue Ruina y nada más Ruina de algo más ¿eh?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 El año pasado a la altura del mes de agosto estaba cocinando unas hamburguesas en la casa que antes se conoció como Penn House, allí en 50 entre 4 y 5, estaba muy entretenido ahí conversando con un muchacho de Ensenada que al día de hoy puedo nombrar como un amigo en Facebook, en Instagram y en todas las plataformas a partir de esa noche en la que la hora se demoraba, esperábamos eh, a un personaje, un tal Santiago Moraes que llegara ahí a, a cantar, estaba anunciado para... Suponete las 22 horas, sabíamos que 22.15 iba a arrancar, ese era el horario pautado con el muchacho, llegó 22.05, fue al baño nos pidió una lata de cerveza, la abrió, tomó un trago y cantó la canción que escuchábamos anteriormente y en esa cercanía que propone la, una casa, como esa tensión ¿no? entre lo público y lo privado, un, un concierto que eh, por estos días se dio en un estadio, un fragmento, un átomo de esa sí. banda estuvo ahí y ahí se pudo como entender un poco más, un poco mejor dimensionar esa eh, complicidad, esa tercera dimensión que genera el discurso musical de los espíritus. Uh -huh. Hablábamos por aquella noche dando vuelta a las hamburguesas con el amigo Felipe de, de Ensenada, un amigo que hice esa noche a propósito del de vocalista de Los Espíritus, una agrupación que está en boga por estos días eh, y que no le sobran, no le, no le faltan pergaminos, quiero decir. Así es, así es Matías, ya hecha la presentación recordando aquel, aquel espacio de, de calle 50, Penthouse, donde hemos, hemos visto diferentes, diferentes em, interpretaciones y precisamente viene a cuento de lo que se, trae, se trajo los espíritus el sábado pasado en el microestadio de Atenas, la primera vez que iban a algo así como el lugar quizás más convocando de mayor, mayor espacio uh -huh. dentro de lo que es la ciudad. Habían hecho escala en el Polideportivo el año pasado de Gimnasia Esgrima de, de La Plata. ...y habían realizado un Malvinas Argentinas también cerrando el 2017... ...algo que tienen previsto la banda de La Paternal precisamente... ...tiene previsto realizar el próximo 1 de diciembre... ...entre la fecha del sábado pasado aquí en nuestra ciudad... ...y la del primero de diciembre los esperan fechas en Rosario... La, ...la más reciente va a tener lugar el sábado que viene... ...en el hipódromo de la ciudad de Rosario... ...luego Córdoba y Guadalajara, México y Cuatemoc México así que son las fechas inmediatas para luego recalar en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas y esperar quizás lo, lo que va a ser un, el cuarto CD que ya está, está grabado al menos, ya lo han, lo han avanzado y se espera para el año 2019 la salida de un cuarto CD, uno de los temas que uno intuye que van a formar parte del de el listado de canciones se tocó allá allí en el Estadio Atenas, el tema La vida normal fue uno de los 19 de las 19 canciones que sonaron a lo largo de una hora 40 algo más o menos una hora y media pasadas podemos decir en el en el show. Hubo ocho temas de aguardiente, seis del disco Gratitud, tres de los Espíritus, uno del guay guayabo de aguardiente y sí. un tema. Un adelanto, vamos a decir, llamado La Vida Normal, que realmente va. pinta o pint se escuchó bien. Digamos, tiene escuchó, alma de hit. Tiene. Tiene alma de, de quedarse, digamos, como que es un. como un, desde su letra. un poco lo que uno. lo que uno puede pensar de la rutina, por así decirlo, o de esa, o de esa civilización, o esa cuestión de qué es llevar una vida normal, sí. también. Y un poco va por ese lado, al menos lo que se pudo oír desde las gradas del microestadio Atenas, desde la grada derecha, desde el escenario, la grada izquierda, desde la entrada, claro. teniendo en cuenta la, la ubicación de, de los diferentes sitios donde poder presenciar un show que sonó, sonó muy bien, tuvo tuvo mucho espacio para para la, la interpretación para musical digamos de cada uno de los de los seis miembros que estuvieron allí en escena eh, tuvieron su momento, digamos hubo bastante buen clima también, hubo una especie de, de mini Pogo también, que al final con, con la rueda que mueve al mundo como que tuvo su coronación, fue el último de los temas que sonó en un show que se dividió como en dos momentos, tuvo un primer momento más de, de, de largas instrumentaciones, por así decirlo, Y ya la, la segunda parte con, con los seis temas que vinieron ya entró más en, en Aguardiente en los grandes, podemos decir eh, en los grandes cañones, por uh -huh. así decirlo, de Aguardiente como huracanes, como jugo eh, así comenzó y con la rueda, la rueda que mueve al mundo cerró como esa mini segunda parte de, del show que dio a los espíritus que comenzó siendo teloneado por Shaman ahí con su guitarra cuando Recién comenzaba, ya eran nueve y nueve y media, y recién había, había mucho espacio, digamos, en, en la cancha uh -huh. de Atenas. Había todavía como de a poco fue, fue entrando el público, fue como un público que fue tomándose su tiempo. Y ya pasadas las diez las de la noche, a esa hora, comenzó el Track Leaks de Los Espíritus con Mapa Vacío, uno de los temas de Agua ardiente, muy buen, muy buen clima, digamos, mucha, mucha vibración, por así decirlo. Realmente es una de las bandas que mejor está, está sonando, al menos eh, ha sido la, la primera vez que los vi. Bueno, tenerlo lugar ahí en un estadio que suena muy, muy bien, realmente es una garantía, pero no así quita como el trabajo y todo el buen clima que se vivió. Desde el escenario, entre sus integrantes y también entre el público. Aguas fuertes, verdaderas aguas fuertes de la cotidianeidad que habla mucho del de medio de transporte y es por eso es que nos gusta, nos gusta escucharla cada tanto. Claro, así que ahí estaba, hubo alguna dedicatoria al sonidista que cumplía Ajá. años por aquel entonces, justo. había un enmascarado entre el público que también estaba de cumpleaños, entonces eh, se, se prestó también para, para eso algún momento del show, pero después fue un show muy donde la música estuvo en primer plano, donde hubo tiempo, como decíamos, para esos pasajes instrumentales entre en bluseros, digamos, con esa psicodelia, uno recuerda un poco a algunos pasajes, a Santana, al Santana de los 70, como ese cierto movimiento latino, por así decirlo, muy, muy encantador y realmente ha sido una muy buena velada y creo que ha sido un paso más en la consagración. De, de esta banda de La Paternal que vendrá seguramente el año que viene con nuevas canciones. Como decíamos, La Vida Normal ha sido el anticipo de lo que se vendrá, que ya está grabado, que ya está, suponemos que estará en la etapa de La Cocina Previa, La postproducción previa al lanzamiento. Maxi Prieto, una usina, una constante usina eh, poética y musical, también se los ve ahí muy activos en otras plataformas de distribución de música, largando simples, largando discos instrumentales una agrupación que también eh, agarró un buen un buen momento de un productor como Nacho Perotti quien eh, albergaba ahí en, en en su bar en Plasma a Cosmo viaja el, a Prieto, Prieto, Beja, Prieto Cosmo, a con Mariano eh, entonces se propusieron un un laburo de largo aliento se empezó a ordenar la producción tanto de, de Prieto como del resto de los integrantes de la banda, aprovechando la data fina de los famosos y benditos algoritmos. Por ejemplo, sí. su gira europea fue elaborada en base a las escuchas en Spotify. Así que un poco el, el impulso que tiene la distribución eh, musical eh, de modo digital es aprovechado por, por esta, esta banda que se hace fuerte, no solamente, no, obviamente no vamos a decir que es una banda de trolls, ¿no? No, eh, no, no, tiempo, no, no. Pero que tiene un muy buen trabajo de respaldo eh, en los eh, recitales y conciertos en donde hay una mística que crece y que eh, se, se acentúa eh, y bueno, hace conectar a gente que va por primera vez como aquellos que eh, se enamoran, digamos, de alguna forma de algo y, y van siempre al encuentro esperando que se renueve ese, ese flechazo. Así es, así es, y una, una de las cuestiones que también viéndolo en vivo es esa cuestión del sonido de, eh, de la banda, digamos, en sentido de que tocan todos juntos, como que esa, esa vibración uno puede decir, pero también era un poco la idea grabar Aguardiente como a grabarlo en, en analógico, que eso lo, lo contó... Eh, Santiago en, en una entrevista previa que estaba esa cuestión de grabar en, en vinilo y un poco teniendo en cuenta los formatos pensar el disco como un lado A y un lado B hablamos de, de Aguardiente que ya tiene un año y medio editado fue en mayo del 2017 y bueno, un poco al escuchar la banda está como esa idea de, como de cuerpo por así decirlo y uno ve tantos digamos eh, como en un escenario ver repartido ...como si fuera casi un equipo de, de fútbol... Tres, ...tres adelante y tres atrás por así decirlo... ...la percusión en el, en el fondo... Y, y realmente suena, suena muy bien, digamos suena como un, como, un, como un compacto. Así que breves apuntes, calculo que no será la, la última vez que veremos a Los Espíritus, una banda claro. que va, va a seguir girando, va a venir con nuevo material, va a seguir grabando, estaremos a la, a la espera mientras salen estos proyectos paralelos, también en, en Ojo de Huella a lo largo de diversos encuentros, hemos escuchado el disco de Boleros que ha grabado eh, Maxi Prieto con Poli, hemos pasado, como son esos acercamientos y ese, ese gusto por diferentes géneros y con ese toque también eh, particular de, de cada uno de, de ellos. Así que vamos a, a salir con otro de los temas muy, muy festejados de la noche, Ajá. Eh, de, del track Leaks, de sí. track Leaks, un tema del disco Gratitud, que lo vamos a compartir a continuación muy festejado. Si bien todavía estamos a pasos, por así decirlo, de, de estas noches, de verano eh, podemos decir que cada vez falta menos Hasta las 6 de la tarde Ojo de Güey Una abertura en el ojo de la tormenta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 Algo se mueve en el fondo del Chaco Boreal, sombra de bueyes y carro buscando el confín, lenta mortaja de luna sobre el cachapé, muerto el gigante del monte en su viaje final. con la sombra de algún buey seguimos revisando con el ojo avieso en la tarde de Radio Nauta cuando faltan 15 minutos para las 6 de la tarde, ahora viene el momento de Matías Di Loreto donde nos va a contar algo más de, de esta figura que hemos escuchado para introducir a un nuevo bloque del programa Hablando de la búsqueda como camino, esa que plantea los espíritus Y también a propósito de eh, este amor-odio respecto de las ciudades y la búsqueda de algo mejor o algo más eh, tranquilo, eh, cambiar de modo de vida, por decirlo de, de alguna manera, es que este fin de semana estuve por ocasión del encuentro de organistas del Río de la Plata en la Isla del Tigre. Un, un lugar al que ir desde la plata representa todo un movimiento y viceversa, los isleños para salir del lugar de donde, de donde están tienen que emprender un largo camino que implica tener todo a mano sin, digamos, dejar eh, olvidado nada que signifique, por ejemplo, no sé, prender un pucho con un encendedor que quedó arriba de una heladera. Claro, claro, todo, todo en la cabeza y todo una pequeña como ver un mapa de las cosas que se llevan. Embarcado eh, quien ha ido a la isla Paulino, por ejemplo embarcado por esos 40 eh, minutos, uno como que llega bastante aturdido del motor de, de, de la lancha, entonces cuando se encuentra eh, en un entorno eh, natural, ahí medio mm. eh, selvático de, de monte, agradece Ese, ese sonido de, de, de la naturaleza, eh, y así me, me encontré en Tigre, ¿no? ¿Cuántas personas viajan por lancha, estimado? Y unas 70 u 80 ah, personas. Ah, por lancha. Sí, las lanchas colectivo, eh, bueno, están ahí preparadas para hacer traslados de gran cantidad de gente que van bajando en los diferentes, en los diferentes muelles. Andando por el, por el río de la Plata, ya ahí en cercanías del río Paraná, recordé un, un poco la voz de, de Ramón Ayala, una, una voz y una, un personaje que directamente traslada a ese, a ese entorno geográfico y recordé al mismo tiempo una película, un documental de Marcos López, el, el fotógrafo, eh, periodista gráfico, eh, devenido, artista, eh, artista pop contemporáneo sí. Eh, que bueno, ahí se vincula, dialoga Y hasta se pelea con justamente con el arte eh, contemporáneo Un hombre de la provincia de Santa Fe Quien dice, asegura Que en un, estando en, en Machu Picchu con, eh, Contemplando la ciudad sagrada allí en, en Perú tuvo, un, tuvo una visión Y desde allí nomás Llamó a Ramón Ayala Y le dijo que quería hacer un documental sobre su vida Ajá, mira. así arranca lo la, atendió, la cuestión lo atendió Ramón. Ramón Ayala eh, lo atendió un hombre que uno cuando lo escucha hablar, imagina que vive bajo la sombra de un árbol gigante de más de 10 metros, sin embargo vive ahí en el barrio de, de, de San Telmo y toda su obra dedicó a evocar el, el espacio que dejó cuando era un niño el espacio de, el espacio de la selva misionera uh -huh. y evocar no solamente el, el paisaje Ese, ese paisaje bucólico sin nadie, sino que a su vez recobró vida, le puso ahí palabra poética a los trabajadores y a las trabajadoras que a, dan vida a la economía y a la vida cotidiana de, de un entorno, insisto, muy parecido al de la Isla del Tigre. Entonces, bueno, se me antojó ahí un poco eh, hacer un, un hilo entre esa canción de... de que cantaba Santiago Moraes con esa cuestión de dejar todo e irse a, a algún lugar y respecto de, de la marca, de la huella que deja uno, qué tan visible es sí. si es en un, en un camino de asfalto o en un camino, eh, en un camino de tierra. Sí. Eh, la película, por otra parte, puede verse en esta plataforma que a veces visitamos, Mauro, que es la de eh, Cinear. Cinear, sí. También está... Eh, para ver en YouTube hmm. y en Vimeo. ¿Cómo se llama? Ramón Ayala la película. Ah, bien, está bien. Así es. Marcos López, un fotógrafo santafesino. que hace de su fotografía una puesta en escena. y así también creo que debe considerarse la, el rodaje y el desarrollo de la película documental. Una puesta en escena. en la que Ramón Ayala. Eh, va, digamos, eh, buscando hace, a, a, buscándose a sí mismo, siendo ya un, un artista que logró incorporar su cancionero y su palabra poética al cancionero popular de la República Argentina, por esto mismo de recrear un paisaje, recrear también eh, su gente, y hay que decir, tal es su personalidad polémica, la de Marcos López, también se toma algunas licencias polémicas, Poéticas barra polémicas en el desarrollo del, del documental, bueno, poniendo a Marcos López a, a Ramón no. Ayala en algunas eh, situaciones buscando forzadamente lo bizarro, digamos. Eh, entonces ahí. Alguna, un, alguna hay que mencionar. Eh, bueno, por ejemplo, <risa> eh. lo, lo manda ahí y lo pone a Ramón Ayala en una, en una feria populosa del conurbano. Y lo pone a, a buscar entre un puesto, en un puesto de, sí. de discos Un disco suyo y obviamente un, unas bateas llenas, pletóricas de cumbias y reggaetón Por supuesto no tenía ningún disco de Ramón Ayala Aunque seguramente mucha de la música en el anaquel del folclore eh, Quizás algunas de las in intérpretes sí. incorporaban alguna canción de, de Ramón Ayala Para muchos un NN o una, una figura que ahora a sus 80, 90 años eh, está, haciendo como, está teniendo como mayor eh, visibilidad. Queda entonces en la película, en el documental Ramón Ayala de Marcos López en un lugar ahí un poco, un poco incómodo. Eh, para aquellos, obviamente, que seguimos la obra de, de Ramón Ayala y por momentos tendemos a defender la figura intocable sí, sí. del artista, bueno, esa licencia se atreve, eh, como en, en el desarrollo de su obra en general, Marcos, Marcos López, que eh, tiene ahí un... un un equipo de producción eh, capitaneado por Lena Eskenazzi, entre algunos de los nombres que eligió para hacer esta película, que también incorpora algunos eh, personajes eh, graciosos Que tienen poca pertinencia, digamos, para esta misma cuestión, insisto, del de, eh, metier de Ramón Ayala, pero que flasharon con la obra de, de, de Ramón claro. Ayala, tal como el testimonio de un publicista que habla sobre la selva misionera desde un piso 99 en esas torres que se ven ahí en, en Retiro frente al río Paraná. Uno piensa, bueno, ¿qué tiene que ver este muchacho no? con eh, la obra de, de Ramón Ayala? Sin embargo, es una personalidad la de Ramón Ayala eh, y también, por supuesto, la de Marcos López que logró en ese contexto citar y mencionar a este personaje que, bueno, uno lo puede recordar en el piso 90 de una torre ahí en Retiro o yendo en una lancha colectivo Hacia la Isla eh, del Tigre. Así que recomendamos eh, buscar en YouTube esta, esta película documental y sentarse un rato, ¿no? A conocer algo más de la vida y obra de Ramón Ayala. Una hora y 63 minutos dura este, esta realización de Marcos López del 2013, donde también hay testimonios de Juan Falú, Liliana Herrero, el Tata Cedrón, junto a, como vos decías, los desconocidos que le aportan esa, ese toque de excentricidad, por así decirlo, a la figura de cómo la obra de Ramón Ayala ha llegado a diferentes lugares. Quizás ya se haya jubilado, pero hay un muchacho que vende CDs en el tren Sarmiento que hasta hace poco era común verlo ahí subido... A, a los vagones ofreciendo la música folclórica de ayer, hoy y de siempre. Y eh, bueno, recordamos que Ramón Ayala a su vez tiene algunos eh, libros en donde en los últimos años, como si fuera un abuelo o una abuela que cuenta, ha decidido retomar historia propia de la zona mesopotámica del de continente suramericano. Entre esas historias lo que hace es recrear cual, leyendas algunas cuestiones propias de la, banca, de la barranca del río, cualquiera que sea puede ser de la Plata, el Paraná o el Uruguay como esto que vamos a escuchar a continuación en la propia voz de Ramón Ayala Cuando la tarde se aroma con las flores del crepúsculo y va a la bajada vieja dando tumbos hacia el río levanta la grisada su algarabía de pájaros encendiendo las casonas de gritos y risotada Toro Manso Japonilla Juan Tolongo Satanás Sucios de arena y caracha vienen llegando del río azote del rancherío por la siesta vegetal Dañame en Buda amarillento, soltame el pelo arruinado uno la cara llorosa otro la piel arañada van dando viracambota casi sobre la ribera La gurizada hace rueda para ver cómo termina, mientras el ojo del cielo contempla lleno de asombro estos gurises de plomo estallando sobre el clima. Escuchábamos allí la voz de Ramón Ayala describiendo unas fechorías entre unos pibes, pero uno quizás parece que está escuchando alguna leyenda selvática sí, eh, sí. eh, misionera. Así que bueno, te invito, Mauro, cuando tengas ahí un rato, a que te adentres en el universo de Ramón Ayala. Lo tendremos ahí anotado en la lista de pendientes dentro de, del género audiovisual. Elegimos una canción para ilustrar. Eh, un poco también el discurso musical de Ramón Ayala eh, hay que dar algunos avisos parroquiales antes de empezar a retirarnos a, hasta el ojo de güey de la semana que viene eh, por ejemplo el 18 de octubre lo, lo volveremos a reiterar pero se inaugura en Capital Federal Sara Gallardo La poética del espacio, una muestra de esta autora que hablamos hace unos sí. días eh, con mucho de su trabajo literario, periodístico y artístico en general Muy bien. Así, ¿Dónde es? Esto es eh, en la Biblioteca Nacional de la República Argentina, Avenida Las Heras, 2555 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien. Eh, en el mismo eh, sitio ahí donde se describían los muchachos jugando en el atardecer, vamos a escuchar una canción eh, en la voz de Liliana Herrero, titulada Antiguo Barracón.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 ente a dal del due Selva, llena de sombras y monjes verdes catedral viva de los helechos y la serpiente adentro del río adentro los ojos del jangadero preso en su tumba de agua allá por el Uruguay sueñan con llevar la luna para su rancho alumbrar Y alimentar sus gurises con rebanadas de pan. Adentro del río, adentro. Allá, allá por el Uruguay. Ah. Ojo de way, fijtje, wat gebeurt er? Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, Y así culmina Ojo de Güey de este martes 9 de octubre del 2018. Estuvo Tamara Camparo en los controles técnicos. Mauro Basiuk está hablando. Y Matías Di Loreto me mira hablar. Y viene a la vuelta. es De 18 a 19 horas. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta el próximo Ojo de Güey. que lo que no me